buen día c ó m o les va gracias por llamar c ó m o va bien bien bien bien bien m o v i d i t a la semana pero normal pero bueno disfrutando el tiempo que ustedes están diciendo se viene una semana este, linda bueno v i e n t o a la tarde pero nada hay que disfrutar el otoño a h te gusta el otoño martín todas las estaciones pero el otoño es,、eh, es linda Bueno. Amarillo, amarillo, eh. <risa> claro, la v muy, muy, muy atento, muy atento. Bien, sí.、Eh, Mar... Muchos colores, el otoño tiene muchos colores. Claro. Eh, Martín, eh, varios temas para charlar, sobre todo, bueno, algo que está、eh, en discusión, que es la coparticipación. Pero antes te, te consultamos porque ya has hecho declaraciones públicas que tenés intenciones、eh, de ser candidato o precandidato a intendente por, Juntos por el Cambio aquí de la Ciudad de Santa Rosa. Bueno, mira que dos temas tocaste. Eh. Vamos al primero. Sí, el, el tema de la candidatura, todos, el, lo, correcto, lo políticamente correcto es decir, no es momento de hablar de candidaturas, es muy temprano, los problemas de, de la gente que es real, lo que estamos viviendo.、Mm. En el caso mío, cuando me preguntaron, me parece que es de máxima responsabilidad. O sea, hoy, en este contexto que estamos viviendo de incertidumbre y que la gente la está pasando mal y que no cree en la política, para mí, que empecemos a dar la cara a los que, los que podemos llegar a ser candidatos, Para mí, una responsabilidad, no podemos llegar dos meses antes de una elección y decirle a la gente, me, me interesa ser candidato o lo que sea.、Eh, cuando empecé a, a pensar en esto, empecé a pensar más en, en la gente, en, en el equipo de trabajo que, que nos puede llegar a acompañar y en el proyecto. Hoy la sociedad no va a aguantar más ni va a tener tolerancia eh, eh, en planes muy largos. La, la gente quiere soluciones hoy y quiere.、Eh, calmar esta ansiedad que está viviendo entonces、eh, se empezó a pensar a, a partir de ahí se empezó a armar los equipos en fundación pensar、eh, a tener relación con, con, con muchas fuerzas políticas que, que estaban más dispersas y a pensar un proyecto en serio más que en el nombre el nombre por supuesto este, a veces hace ruido pero acá lo que hay que pensar es、eh, q u é soluciones、eh, le vamos a, o, o qué proyecto le vamos a ofrecer a la gente bueno Desde el punto de vista de ahí, no quise evitar la, esquivar la pregunta y decir: me preguntan, sí, puedo ser candidato, pero va a pasar mucho. ¿Por qué equipo vamos a armar y qué p r o p u e s t a le vamos a hacer a, a, las, a los s a n t a r r o s e ñ o s Así que. Imagino, Mart la, la Martín,、eh, en, en todo, o pensás en que va a haber una alianza con el radicalismo también. Supongo que sí. No, sí, eso, sí, sí,、claro. sí. Por supuesto, yo estoy pensando en, en, en lo que pasó el año pasado. Que hubo un, un, un castigo a l gobierno nacional y, y provincial、eh, juntos por el cambio eso no se duda、eh, yo creo que hay muchos actores y muchos políticos que, que, que tienen ganas y está bien que, que sea así pero bueno、eh, confío en, en, en ese trabajo o si no en un e s p a s o que llegue a ordenar pero bueno、eh, te vuelvo a repetir hoy hoy el, la gente está muy enojada con el gobierno nacional Eh, se hicieron muchas promesas en el, en, en el 19. Se, se creía, mira, y hablaba con un colega tuyo. Me mandan un WhatsApp este, cuando era el acabose de, de Mauricio Macri, que el país se iba al diablo. Teníamos 700 puntos de riesgo para el í s y el dólar estaba a 48. O sea, y, y, y, y compramos y lo vendieron y la, y la gente lo compró. Y que era el acaboso. Acabose, o f r e c e r e hoy esa realidad. Social, política, alerta, son males, pero firma con las dos manos. O sea, cuando creíamos que estábamos mal, bueno, indudablemente no estábamos tan mal. Entonces, bueno, hoy. Sí, hay, días, hay situaciones, hay otras, otros índices más importantes a veces que el riesgo país, ¿no?、Eh, quiero decir, y, y sin contradecirte, porque de última habría que ver de qué se trata, pero es preferible por ahí, o más importante, saber el nivel de empleo, el nivel de, de, de, de los salarios. Y... totalmente total no no no tenemos ya no como sabemos que no somos muy parecidos a lo que pensamos pero nos respetamos mucho obviamente que son muchos índices pero un índice de, de, de riesgo p a í s i n c i d e porque incide en, en la persona que saca el crédito para la casa en el empresario que quiere sacar para para, para producir y tomar empleo o sea por supuesto que no es, no es el, el día a día pero s í lo que te va marcando la tendencia Hoy con un riesgo país de, de, de 1700 puntos el, el primer crédito que puede ir a sacar está arriba del 40% o sea imposible para cualquiera para se lo necesita para una vivienda para el auto o, o, para, o para ampliar la empresa o, o, o, o la fábrica entonces bueno, no, por supuesto que un índice no te marca pero、sí. te marca una tendencia y, los, y con respecto a los índices que vos me decís no estamos hoy mejor que, que en el 19 o sea estamos mucho peor pero bueno No, no entremos en esa política. Volvamos a la pregunta que vos me hiciste. Yo creo que junto por el cambio va a tener una, una posibilidad el año que viene, pero va a pasar mucho por esto, por d e c i r q u i é n e s lo van a encabezar? ¿Qué t i p o le va a mostrar a, a, a la sociedad? ¿Y qué proyecto de ciudad, de provincia y de país le va a ofrecer? La gente está harta, no solamente el gobierno nacional, está harta de todos los políticos. Martín,、pero、bueno. Los que, Es probable que el oficialismo acá en la provincia de La Pampa desdoble las elecciones.、Eh, sí, por ahí, por ese discurso contra el gobierno nacional que, que mencionás recién,、eh, por ahí no va a tener tanta incidencia, sino que se va、eh, a, a, a, a hacer el proceso electoral sobre la realidad local, sobre el municipio de Santa Rosa. Por ejemplo, la gestión de, de Luciano Di Napoli.、Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tenés para decir de la gestión? Bueno, la, la gestión, o sea, hoy el, el, el, el intendente se aisló los primeros dos años,、eh, manejó con su, con su grupo de gente,、eh, también no,、eh, fue muy crítico de la gestión anterior, con todas las debilidades que tuvo la gestión anterior, nadie la, las quiere negar,、eh, hoy él tiene las mismas realidades, este, hace un año y medio que no, que no rinde las cuentas, imagina un, un, un gobierno de, de cambiemos que no te rinde las cuentas un año y medio, q u e d hubiesen hecho un escándalo. Y、eh, llamó a la, a la construcción de una terminal de ómnibus, que es fantástico para los s a n t a r r o s e ñ o s no tuvo en cuenta a los arquitectos de los campos. O sea, yo sueño con, con una, una Santa Rosa para todos, o sea, una, una, una sociedad、eh, más participativa. Y él no lo logró.、Eh, yo fui muchas veces a la municipalidad, lo he escuchado muchas veces. Ahora lo escucho más moderado, buscando un b o s o más de centro y, y una clase media, pero en los primeros dos años. Ustedes lo vieron bien, gobernó con los usos, tenía mayoría en, en el Consejo d e l i b e r a n t e no necesitaba la oposición,、eh, hubo obras que no se licitaron. Bueno, ese no es el proyecto mío, el, mi proyecto es, es una socia, sociedad participativa que cuesta, cuesta mover a la gente, pero bueno, hay que intentarlo. Yo confío en, en, en una municipalidad de puertas abiertas,、eh, gobernada por, por, por, supuesto por los dirigentes, pero por, con, con la gente adentro. Y bueno, no es el proyecto que, que veo hoy en Santa Rosa. No se debate qué que ciudad queremos. Eh, eh, te vuelvo a decir, es un grupo chico. Él ganó bien la elección, tiene una mayoría este, contundente en, en el Consejo de Ilebrante, donde no necesita la oposición. Y bueno, obviamente no la va a escuchar. Bueno, ese no es el proyecto político mío. Martín, ¿figura en el radar de la Alianza o del PRO incorporar a Juan Carlos Tierno? ¿O al espacio político de Juan Carlos Tierno a la coalición? Yo no le puedo cerrar la puerta a nadie porque yo soy nadie.、Eh, eso lo va, lo va a hacer la gente. En el caso puntual de, de Tierno, yo no tengo trato hace muchos años y, y, y con la diputada de, de, de, del partido de ellos tampoco. O sea, no. no. Si y no me p r e g u n t a b yo creo que, que, que es imposible, pero acá tenemos un objetivo más grande que puede ser que, que son las diferencias personales. Entonces. No me gustan esos, esos políticos o esos dirigentes que dicen mi límite es esto y me pongo acá. Los límites los pone la gente. Es decir, de, para, vos, para, voto, para vos y para el pro tierno no es un límite, para, para nada. No, yo no, no sé. O sea, yo hoy lo veo muy difícil, muy difícil. Pero ¿quién s e qué es lo q e es? Vos sabés, supongo que, supongo que te tenés información de que también por una cuestión de, de, de conexiones nacionales、eh, no es algo descabellado lo que es. Estoy diciendo.、No、es, yo, yo te lo sacaría de la, de la persona de Tierra, s o Claro, Cuando te digo de una provincia y de un municipio abierto, es、eh, con muchísimo、eh, justicielo adentro, que tiene muchísima experiencia, que tiene muchas ganas hoy caminar la ciudad y hay muchísimo descontento d e n t r o del PJ, y, y no puede conocer el conocimiento que tiene esa gente y el compromiso. O sea, si hoy soñásemos con una Santa Rosa, con una provincia o con un país. Este, con otra opción, claramente el PJ tiene que estar adentro, y bueno, yo no puedo decir en ese PJ, o en ese radicalismo, o en ese independiente que, que podemos formar junto por el cambio, este sí, este no, no soy yo la persona para hacerlo. Es más, puedo hacerlo yo el que no esté ahí. Así que, no, no, yo no le voy a poner nombre, lo que sí sueño es con un, con un junto por el cambio este, grande, preparado para gobernar, y te vuelvo a decir, con propuestas claras. Y con la gente adentro. ¿no? Así que,、eh, nada, en eso se está trabajando. No, no, no me gusta que no le nombre a una persona porque después la, la gente cambia. Eh, eh, el voto es lo que deciden, no es lo que decían los dirigentes.、Eh, Martín, arranqué diciéndote que hablamos de coparticipación también.、Eh, ¿Hay que modificar la ley la ley de coparticipación? Sí, sí, mira, este es un proyecto del Ejecutivo, o sea, es un, una necesidad muy grande de los intendentes. Eh, y eh, el año pasado, en el 20, nos manda el Ejecutivo el proyecto, presionado por los intendentes, y lamentablemente no lo trataron. Cuando nos dicen, o Franco nos dice, no lo quisieron tratar, eso es una mentira, porque el oficialismo tiene los votos necesarios para dictaminar en comisión y para tratarlo. s O sea,、eh, Y nosotros estamos muy predispuestos a tratar el proyecto. Hablamos con todos los intendentes, caminamos toda la provincia. Y es un, un tema que les preocupa porque vos pensás que ellos a partir de ahí pueden programar sus gastos,、uh -huh. pueden programar sus obras y así depende del dedo del, del gobierno de, de si le s manda el dinero o no.、Uh -huh. Dos cosas muy importantes que, que hay que tener en cuenta en el tema de coparticipaciones. Primero aumentar la, mar, la masa c o p a r t i c i p a d e si no la torta siempre sigue c h i q u i t a y se pelean entre los intendentes. Ese es un tema muy importante de debatir. Y después la metodología de distribución, porque son 80 y p i c o de intendencia s y comisiones vecinales y las asadas cortas. Entonces vos lo que tenés que hacer para ser justo con todos es reglas claras, que se tengan en cuenta las obras, que se tenga n en cuenta este, la cantidad de población.、Eh, todos iguales, porque si yo te paso una p l a n i l l a de 80 localidades con toda la información me c e s t a también es más difícil de leer. Entonces,、mm. estamos dispuestos a tratar la c o p a r t i c i p a c i ó n No, no solamente dispuestos. Estamos dispuestos a hacer todo el acompañamiento y que salga lo más rápido posible.、Eh, el otro d í a bueno, el intendente, como me decías, de, de Santa Rosa, que en la gestión anterior no se quejó y criticaba a, al intendente anterior porque no podía hacer obra, ahora están los gritos porque la coparticipación no le alcanza. Búscate qué i p o r t a qué es la bota que hace dos años era, b a n c a b a esto y ahora lo vivía en carne propia y ojalá. No, pero este, si, si me llega a tocar a m i s e intendente me va a pasar lo mismo. Por eso acá hay que dar soluciones de fondo y no importa quién gobierne, porque acá está la gente. Acá está la gente. Pasan las provincias y pasan las ciudades. Entonces lo que necesitamos es reglas caras l para el que le toque gobernar, pueda gobernar y no depender del humor político del, del gobernador en este caso o del presidente, que l a provincias tiene los mismos, este, o vivía, ahí me las pide. Antes de Mauricio Macri, vos tenías que p e n s a r lo que hacía Jorge para, para poder recibir la coparticipación. Tenía que ir a aplaudir. Y a partir del gobierno de Mauricio Macri, que fue tan malo, este, Mauricio le mandó directamente a todas las provincias, sin distinción del signo político, el 15% automático. Nunca lo habían recibido. Bueno, es el país que nosotros necesitamos. No puedes gobernar por el signo político o por la mitad. La gente está atrás. Vos tenés que decir, ¿cuánto le corresponde a la Pampa? ¿Lo recibe el, el primero del mes? Sin importar el signo político. Bueno, esa es la sociedad que estamos tratando de luchar nosotros. Y yo creo que la, la, la gente lo quiere eso porque está también harta de todo lo que está viviendo. Habría que ver si Mauricio Macri tenía intenciones de devolverle el 15%. Fue cumpliendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo obligaba a hacer eso también. Los otros no lo hicieron. Y, y fue no estaba el fallo pensá, tampoco, pero bueno. Pensá, pensá, bueno lo hicieron pensá, con las provincias con las la que、provincia. estaba, con、sí. San Luis, Córdoba y Santa sí, Fe. Claro. Pensar、bueno. cómo estaban las provincias en, en el 19, que vuelvo a repetir, de tan mal que estábamos, que no dábamos más, que la ciudad era, estaba, el capital estaba t o m a d a todos los días, 20 cliquetes, q u é s é yo, y las provincias no tenían problemas económicos, ningún problema económico, o sea, el problema lo tuvo Nación por, por, por transferir automáticamente, y era lo que correspondía, pero eh, eh, las provincias no tuvieron problema de, de, de dinero, lo, lo tuvo Nación. Martín, pero bueno, eh, eh, esa e r la realidad, no lo vamos A Estas reivindicaciones que has hecho de, de Macri, porque no te las preguntamos y las hiciste a propósito, indican un posicionamiento para lo que viene dentro del PRO y, y haciendo la salvedad de que, por supuesto, creemos que el gobierno de Macri dejó, bueno, el país que dejó, ¿no? Desastroso y después vino la pandemia, con, con lo cual este, estamos también en ese punto. Pero,、eh, ¿dentro del PRO vos te, vos te vas a identificar con la figura de Macri?、Eh, ¿A nivel nacional qué o l é s ¿Quién va a ser candidato, candidata? No, no te lo puedo decir. Te imaginas que si yo supiera eso, estaría solucionado un, una parte muy importante de, de, de mi proyecto político.、Eh, no, yo creo que el PRO y Propuesta Federal y, y Juntos por el s m b a o tienen tiene i r g e n t e s muy importantes y no podemos desconocer a Mauricio, como del otro lado no se puede、eh, negar a Cristina o a l b e r t o Bueno, hay dirigentes muy importantes.、Eh, y... Yo no he cuido a nadie.、Eh, yo creo que. Que son dirigentes, te, te vuelvo a repetir, es muy importante. Mauricio、eh, logró ser gobierno, logró unir a la oposición, se fue con un acompañamiento muy grande de la gente, muy grande, por supuesto perdimos y lo reconocimos, y entregamos el mando como correspondía, no nos escondimos, y nos fuimos a casa y nos empezamos a preparar. Para, para volver, para, para, para, para estar mejor y para darle una opción a la gente.、Uh -huh. Pero nosotros vimos que la gente no, no, no, no, no comprendía el proyecto que tenía, devolvemos te a repetir, se hicieron muchas cosas mal, y se hicieron muchísimas bien, muchísimas bien. Lo que pasa que, obviamente, ningún medio te lo va a reflejar, sale el argumento、wow. de esto, como decirlo de la deuda,、eh, que fue para que, para que se la llevaran, cuando vos sabés que la deuda estaba, este, venía de los gobiernos anteriores. Y el 90% 99% fue para refinanciar deuda es el mismo que en este caso ahora escrito, el crédito, el acuerdo que saca alberto con, con el fondo monetario es para refinanciar y el otro fue para que se l a llevaran seamos serios sabemos que no es así el gobierno no puede disponer de esos dineros el, el, el, la deuda que se r e financió en el periodo anterior es que, fue para refinanciar la, la deuda que teníamos y, y, y el otro día también se lo dio a l e s i u n c o l e a a ustedes hoy Este, el acuerdo con el Fondo Monetario es el más menor ¿y qué pensás que hicimos nosotros? no había otra solución había que pagar para poder seguir este, para adelante la otra opción era un default pero bueno, por eso es largo el debate、eh, es muy probable que no nos pongamos de acuerdo pero hay que contar toda la verdad después en el resumen no me preocupa tanto porque el que decide es la gente O sea, nosotros los políticos podemos decir algo, el periodismo puede decir algo pero después en, en, en resumen, el resumen el, el que decide Y el, el, el que vota es la gente. Y en que... ese sentido, ¿tienen medido en La Pampa o en Santa Rosa al fenómeno de Javier Miley? No, no, no, no, en realidad no tenemos medido a nadie.、Eh, yo no tengo mediciones todavía.、Ahí、Digo me porque circularon encuestas la última semana de ya nacionales de Miley, ¿no? Con proyección respecto de su imagen en todo el país y, y, y demás. Sí, no lo seguí mucho, lo leí igual que ustedes. Después, a los dos o tres días. no sé si d e esa encuesta o otra encuesta que andaba dando vuelta a Canapampa de, de que no era real así que este, tampoco, no, no, no, no le he dado mucha bolilla, y o l o que sí veo un crecimiento de, de mi ley, hay un, hay un este, bueno no coincido con, con, con su metodología, pero bueno, este, te vuelvo a decir, no soy qué para tachar a uno o tachar a otro、eh, puedo coincidir más con, con, con un proyecto Por eso estoy en, en Junto por el Cambio y estoy convencido de ese proyecto. Pero bueno, después la responsabilidad de los que estamos en Junto por el Cambio para buscar los mejores、eh, candidatos, la, los mejores equipos y el proyecto. Yo no me quiero olvidar del proyecto. El otro día estaba con, con Omar Remarque y, y bueno, dirigentes nacionales y hablábamos de, de, de, de lo que hemos vivido en los últimos años. O sea,、eh, no se han tomado las medidas, se ha como. Que yo me daba un ejemplo como si fuese de medicina vos vas al médico porque tenés un problema en el, en el dedo gordo del pie y por no, no hacerlo sufrir al, al, al paciente o, o, o, o tomar medidas d r á s t i c a s y decir, bueno te, te lo c u r o te pongo una culita y después terminas cortándole la pierna a la persona o poniendo riesgo a su vida y acá lo que venimos haciendo en argentina muchos sabemos y ustedes también saben lo que hay que hacer pero es más fácil de l、si、l e n o lo paseo para adelante veo lo que hago Bueno, hoy hay que decirle a la sociedad, la sociedad estamos muy complicados, lo está s viendo hoy con, un, con, un, con una inflación arriba del 6% mensual, este, y, y nosotros que somos grandes y hemos vivido otros momentos así,、eh, es muy peligroso esto, es muy peligroso, es, es muy difícil de m a r c a r l o más allá del s i s t e m a n el gobierno. Entonces, acá lo que hay que ponerse muy serio es decir, ¿qué proyecto s vamos a hacer en el país y qué tenemos que hacer que a veces duele? ¿Pero vos querés salvar la pierna? ¿Querés salvar la vida o querés que te ponga una pulita en el cielo? Bueno, la sociedad está preparada porque sabe que, que pasan los años y no estamos mejor. No estamos mejor. Hablemos si querés de Santa Rosa. Santa Rosa nos criamos y vivimos acá. Santa Rosa no está mejor que hace 30 años. En el mejor de los casos igual y en muchos casos peor. Entonces, ese es el desafío. Es decir, ¿qué queremos hacer con el país? ¿Qué queremos hacer con la provincia? ¿Qué queremos hacer con Santa Rosa? Si seguimos... Este, paliando el, la s s i t u a c i o n en s e el día a día, en, en, en no mejorar las cosas, en no tener culata, en no tener este, que el camión pase en vez de regalar p a s o una vez por semana en vez de pasar todos los días. Este, y bueno, estamos, este, estamos mal. Por eso me animo a participar y, y no por eso tiene que coincidir la gente conmigo. Yo lo que quiero darle a, a los santarroceños es una opción más. Bien, Martín. Eh, vamos a seguir charlando de acá、eh, lo que resta、bueno, de la. Muchísimas、año. gracias y, y, y gracias por tenerme en cuenta. Bien,、eh, que tengas buen día. Gracias, igualmente para ustedes. Bien, s